Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio.、Oh, ¿Qué es eso? ¿Se me v l v a n l u o m e n a s a u i é r l e s No es algo grande la radio f r a n k u i Lo es, señora Puzzle. La segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de Rock and Roll en Aldaya Radio. Señores, esta es hora del Rock and Roll. Pues lo dicho, señores, señoras, es la hora del Rock and Roll, en Música, Cultura y Viceversa. Desde ahora, y hasta las 9, vamos a quedarnos con Rock, c r i n e n Colectivos, Afines y Ligados en la antena de Aldaya Radio 89.4 de la FM del Dial. El de la provincia de Valencia. Daniel r e v o l v e d o misión para todo el mundo en la red de redes internet. w w w a l d a y a r a d i o c o m e Misión que tal vez llegue a lugares tan remotos como Corea del Norte, China o Bielorrusia. Quién sabe. También recuerda que este programa tiene varias remisiones. En la propia Aldaya Radio estamos e l jueves por la mañana de 9 a 11. En Data Radio los martes por la tarde de 5 a 7. En Data Radio, 8 8 HPM. También la página w w w i n t a t a r a d i o c o m Emisora al igual que Aldaya Radio, adherida a la c h a r l a de emisoras municipales valencianas. También estamos iniciando en el portal online. turia 78 radio.com ahí estamos la noche de los jueves de 10 a 11 59 y la segunda hora esta la dedicada al rock and roll se emite en el portal asalto mata radio rock cada viernes de 7 a 8 por la tarde y un portal asalto mata radio rock.com en el cual puedes escuchar también el podcast de este programa y si quieres escuchar las dos horas Pues, por favor, e n el podcast de Aldaya Radio. Entonces, en la página de AldayaRadio.com, sección de programas, allí puedes dejarte este programa y el resto de las cuales se emiten en esta casa. Te recuerdo, hoy es 9 de junio, miércoles, estamos a dos días, a 48 horas para que comience la Eurocopa 2020, que como bien sabrán, por mor de la COVID y la pandemia, se va a jugar este verano de 2021. Y debido a este motivo, a la previa de la Eurocopa, este programa va dedicado al fútbol. en la primera hora sonó la canción oficial de la Eurocopa 2020, vamos ahora con otra canción muy vinculada a esta competición deportiva, una canción que ha reunido a grandes estrellas del rock y del heavy de Suecia. No sin antes, recordate r alguna que otra cosilla. Por ejemplo, esta. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Un saludo de nuevo a q u i e n t e habla, como siempre, un placer el hacerlo. José Bautista, pero la n Rock DJ contigo hasta las 9, con música y rock and roll. Hoy se o programa el día de hoy dedicado al fútbol, al d a l o m p i é Y esta Eurocopa 2020, celebrada en 2021, tiene como novedad recordar a las e n t i o a e s que no hay sede r única, s que suenan en varias sedes. cual te recuerdo aunque se ha pasado e lo anterior hay muchos países creo yo hay 24 países vamos a uno de ellos que por cierto yo me a l m o s o está muy b i e n en s u e c i a A suez ya que invito muchas veces las coches artistas suecos de rojo y de feliz se han unido para grabar este proyecto que imagino que no voy a la iniciar bien. Mujablar, a un poco c i de o poco. un s nuevo t proyecto o el la para canción q a a hablar en antena, una que tiene una encima un la s í o o gráfico poco un e x t ñ o lo podemos cual e m u y a ver lo que nos importa vernos abrir ver lo que nos importa la música el sonido era este muy muy r o c k e r o Mujablar. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. e n t r e ellas que Grecia ganara una Europa c o de fútbol. Sí, pasó. Pasó en el año 2004. Europa c o de Portugal. Europa c o que recuerdo, Portugal le quitó la sede a España. Y en la final de ser Europa. Grecia le ganó a Portugal.、En、el segundo partido en el fútbol de la f i u d a d que creo que he visto en mi vida. Grecia y el fútbol, la verdad es que la calidad no era Lo más fuerte que los griegos. Que ganaron, aún no sé cómo, a que y lo estoy. Seguro que el... el de r a y r u n n e r no lo vio y no esperaba p e r o que se、sí、pasó Grecia ganó e se ha v u e l c o p a d el 2004 esta yo lo recuerdo por el fútbol especial que la hizo la República Checa、eh, no jugó la final que la que g a y ó e l a final por la p a r t i a de Grecia la que la que una selección la de la, la República Checa que por el otro tiempo tenía g r a n d e s jugadores en sus filas jugadores de sus l o c a s principales m o t i v a r l e s en el vestuario. Y es que ahora v a s a ponerte la canción que ponía el seleccionador checo a sus jugadores antes de saltar al trono de l juego cada partido. Una canción de la banda finlandesa que a mí personalmente me gusta, y yo creo que mi primera cinta, el de c a s e r fue de ellos, el de Metal. La banda. Que por entonces lideraba un tal Timo Totti, un diablo de los t o t d o Varios. Una canción que publicaron en tu disco Intermission en 2002. Y se pregunta algo así como: ¿Por qué estamos de aquí? í c es t r a canción que sonaba justo antes de que los jugadores checos se enfilaran en el vestuario para jugar el partido contra su rival. Una canción que seguro que te motiva, aunque no seas futbolero. La escuchamos ya. you、hey. de vida. Cultura y viceversa. Este programa se remite en redifusión los jueves de 4 a 6 de la tarde en el portal online t u r i a s e 8 c o m Es Un campo de fútbol, aunque no se pueda entrar aún como, como público, o al menos no se puede entrar tal y como lo c o n o c í a m o s antes de la pandemia. Vamos a ver con una forma muy alegre c o n la cual veían. La banda de Madrid, retas, la ceremonia de la gestión de u fútbol. Sí, era el año 93 cuando tuvieron esta c a n c i ó n y hoy en día colocaría y cumpliría muchas de las normas de seguridad que se, que se tienen hoy en día para entrar en un campo de fútbol. Este grupo de r o c k urbano de l o c a l e z a de Madrid. con su rock directo y sencillo、eh, trata temas como por ejemplo en este caso ir a un partido de fútbol de los 90 es el álbum, es el álbum de la generación que publicaron en el 92 sin tocar para ellos el último el, el, el. aporte una canción que planteaba ir a un partido el fútbol como、pues、si fuera a ir a una fiesta de tres, en el 93 los poetas su canción llamada ir a un fútbol s í les a s u i t a r á el álbum Unos i s t a n t e s Música, cultura y viceversa. La segunda hora de este programa se remite en redifusión los viernes de 7 a 8 de la tarde en el portal online asaltomataradiorock.com. O mejor dicho, no vamos a olvidar el de u a n Mateo, sino del club, el cual fue presidente junto a su mujer, el Rayo Vallecano. El grupo del barrio de Vallecas, como no, fundado en el año 93. Su escape es la banda que v a a sonar ahora en nuestro programa una canción que no es el vino oficial el del rayo pero sí que se ha convertido en el vino oficioso del conjunto de ese barrio de madrid una un banda escape que debutó en el 94 con un disco llamado como ellos escape un disco que la verdad en españa no pasó muy muy afamadamente sino que pasó como apenas el que gloria la banda se ha conocido en su siguiente disco el balcelo b r e r o que publicará p o s t e r i o r m e n t e pero vamos a quedar más en e l año 94 y la canción que cerraba el homónimo disco de v o s para esta banda para escape el disco <risa> es, popular transición es el rayo vallecano y que con el paso de los años acabaría c l a s c e n d i n d o de un disco de v o s de la banda escape Una canción que hace un poco el de palabras con el nombre de este equipo que tiene por título como un t a Y por ahí e a s t a se escape un o m e n t o y para a t r lado. c a n c i ó n de fútbol. w h t s t o a homónimo Debut para esta banda, Escape, y la canción novena y la cual la c e r r a b a como un rayo, canción que, que con el r s o de los otros años se convertiría en. Versa, Cadimecres, de Sad a Nou de la Vesperada. Y no va a sonar la música para mí. No、pues、va a sonar la música, por pues supuesto, que se llevó a un disco que s a l i a la venta en diciembre del 2014. Su nombre, a t l e t i c jugará en el cual 16 artistas de varios estilos musicales. dieron forma a un disco en homenaje al a t h l e t i c de bilbao jugó, bueno, en el -Mamés. y e s u e uno e el s a n m a m d s ...y e s t e esta d i o San m v e s que iba a ser la sede bueno una de las ú l t i s colecciones de la eurocopa 2020 en c o n t o a la cual españa juega sus partidos pero finalmente como ustedes saben este año se decidió el cambio de sede a s e v i l l a vamos a recordar a este hijo de s a n maméz Dado por sentimientos de sofía familia y el cuento de la gente jugara en el cual se invitaron a un grupo de bilbao que tiene unas de t r a s muy curiosas y que esta canción no es más que c i ó n se llama el río e renardo y en 2014 se marcó esta canción que habla de los amores Con letras muy graciosas, muy curiosas, muy curradas, y hasta que、no、iba a ser menos. No le llames el bilbao, llámale a t h l e t i c sonando、eh, música cultural y viceversa. La banda bilbaína, el reno. <tose> Porque las siguientes canciones que hablan sobre fútbol, sí, pero son de una temática, de una letra, algo menos poderes, m s i n t o n i z a s Aldalla Radio, la 89.4. Sigue el camino de Baldosas Amarillas. Pues el fútbol, herir a los estadios, era algo bonito, pero no siempre. Hay una parte, el de ese espectáculo, que por desgracia aún sigue existiendo, aunque ya menos que hace unos años. Hooligan, fenómeno de la gente que va al fútbol solo con ánimo de agredir un fenómeno q u e los 90 cosas de estragos y de coreografía aún no se ha radicado e del concreto、sí. vamos a t e n a r de una opción que habla sobre esto porque el fenómeno de o u l i g a o y además en el país donde tal vez fijó los últimos a p e n d i z a inglaterra vamos a quedarnos con una banda londinense cuyo bajista fundador fue jugador de la c a n u n i d a d del west、Así. vio que la música aceleraba mejor y dejó el fútbol para dedicarse al e n t r e n o por supuesto el s e ñ o t i harris bajista y el fundador de la banda un, un fan como no de ese club en el c u a lo jugó en el w e s t Ham, aunque no llegó así, a debutar en premier league、a、recordar El discazo que p u b l i c a r o n en el año 92, el último de la primera etapa de un tal c r u c i f i s m o y e s t o llamado s t e l l Occedan. El número 11, ya que el título no lo p o d e a predecer, sí, hablas por escrito, la canción es que me guardo, el error del fin de semana, hablas o b r e eso. Los p ú b l i c o s ingleses, gente que entre semana tienen una vida aparentemente normal, trabajan en medicinas, en sitios más o menos decentes, y si llega el fin de semana, llega el día del partido con el estadio y se transforman en auténticas bestias. m a r c de magia de l u n e la c i d a e la c a d e la i a d la c i l c i u d a e la i u a e l d e la c u d e la c u a e la e la c u d a e la c a d de la c i u d a e l i u a l i u d a e la c i a d e la i a d de l e la a d e la c u e l o c u d e la c u e l i u d a d e la c i u d a c i e la u e l c i u e i u d a d d i u d a d a i d e n d e la c i u i u d a d d i u d a d e la i d e l c a d de la d e la c i u e l i u e l i d e la d a d e l ciudad e la c i u d d e la c i e l c e la c d e l d a d e la c i u d a e la c u d d e la c i u d e la i u la c i u d d e e la e l d a a c i u c i u d e e l e l d a a c i i u d No、se oye se escucha el concepto es el concepto ¿Eh? esa es la cuestión v a m o s a ver con otra canción o n t r que h a b l a de la matemática de los hooligans de los a s c i n a d o s que van a los e s t a d i o s no a gozar del deporte sino a, digamos suavemente a hacer el canelo repito por el d e p i t o suavemente vamos a recordar una canción que se p u b l i c t o cuatro, cuatro años antes que la anterior de una canción de la banda de madrid barón rojo canción que repito aborda cómo vive la pasión un fanático en el estadio y los problemas de violencia en el f u t b o l hispano de l o 0 que o c fueron muchos barón rojo en su sexto disco de estudio grandes e m p l e o como ya he dicho no va más y un álbum en el cual la canción pasa en antena repito hablas por la violencia en el fútbol de los 80 y una canción que definen sus estimados entre comillas del fútbol no como gestionador sino como galeador e s d a g e n c i ó n se llama justamente el traidor Británica y, y ha c o n s e i d esta a c i n de b a r ó o j o con una perspectiva hispana d e s t e r a d o no tan agradable del deporte del de baloncillo. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. Qué moderno todo y qué bien pensado. y no la original según a versión del g u i t a r r s a alemán Wolf Hoffman canciones indica que hacía que nos acercamos la zona peligrosa a las 9 de la noche de este miércoles 9 de junio y tenemos que, que cerrar este programa bajar la terciana y esperarnos estar aquí a 7 días próximo miércoles de 7 a 9 de la noche <Susurra> Un saludo de Cantabria José Bautista, un placer compartir contigo la emisión de este programa de este MCIV, Música, Cultura y Viceversa, que cada miércoles tarde te intenta ofrecer dos horas de música y cultura en Aldaya Radio 89.4 de la IFM, en, en la página que te acaban de recordar los chicos del m i l a g r o de Petinto, www.aldayaradio.com. De cultura y música que se describe, r e i t e r hasta el miércoles, día 16 de junio, en el cual tendremos un nuevo programa, un nuevo tema y nuevas canciones que proponer a la audiencia. Nuevas canciones con temas que te harán bailar, g o z a r y también te van a transmitir algún que otro mensaje cultural. el tema para la semana próxima con lo cual vamos a dejarlo en sorpresa en incógnita para lo que será nuestro quinto programa en aldaya radio la atención e s t e año 2021 ya que d e s p u e s u i m o s aquí del 2001 al 4 una entrevista para esta radio y un servidor ahora estamos aquí en el edificio de sem c h o q e e l antiguo ayuntamiento de aldaya todo un placer poder hacer radio en el pueblo donde toda mi v i d i c r e c o r d a r ya el rollo porque si no no l a tiempo a r a r e s u m i en antena a la última canción una última canción en un、no、especial de fútbol que no puede ser otra más que la siguiente noche para l recordamos c o n o se、si、decía el especial fútbol hoy porque recuerda que la eurocopa 2020 c o r entrar el próximo viernes día 11、si、ya que por la pandemia se, se ha tenido que atrasar a este 2021 el resto de defensoras pueden estar e la eurocopa que acabará en julio y el último día de la eurocopa es una final sonará la siguiente canción en el estadio de wembley donde se disputará La final, una l a c i ó n de más grupo británico u n a banda que formaron parte de la misma, unos tales de Mercury, Brian Mayden y Arthur Johnson. Que son mucho en el mundial como en su cuerpo, después de suceder en los años 90. Y a r a vez que, por supuesto, estamos hablando. El puntera se incluye en el álbum News of the World que Sting p u b l i ó en el 77. La canción se ha convertido en un himno de las historias deportivas Y utilizadas o r r e f e r i d a varias veces en distintos ámbitos de la cultura popular. El sexto álbum de la banda de Queen News of the World p u d i c a d o en octubre del 7 su segundo corte era la canción que se le gusta como le espera d el programa, s e l e c c i o n a s d o sus vidas en las nueve de la noche. Con esto cerramos, tres minutos más, Queen New World Champions. La edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas s e r c i a n a s el próximo miércoles.